Aficionados al boxeo, tengan ustedes muy buenas noches, es un gusto que usted esté del otro lado y pueda de esta manera recibir de quien le habla, Luis Parpaceli, y en algunos minutitos más, Damián Casino, la información, el análisis, la apreciación, la anécdota, los recuerdos, vinculados... ...a una de las actividades... ...más riesgosas... ...más antiguas... ...y con muchísimos aficionados... ...en todo el planeta... ...que es nada más y nada menos que el boxeo... ...esta cita que es la edición número 47... ...va a estar matizada por... ...algunos recuerdos... ...de... ...algunos de los grandes boxeadores y managers que tuvo la Argentina en la década del 50, parte de la década del 60, y por supuesto va a tener usted también la posibilidad de la noticia, por ejemplo, de último momento, la que dice que Jorge Rodrigo de la Iena Barrios no tiene las puertas abiertas para ingresar a los Estados Unidos donde tenía ya pactada una pelea con eric Morales. Vamos a estar charlando y dando nuestro punto de vista acerca de lo que pasó en el boxeo a nivel nacional el último fin de semana. Y también del combate de Lamont, Peterson y Víctor Cayó. Y mucho más. Quizás algunos... ...aspectos que estén vinculados al reglamento del boxeo amateur... ...por supuesto nosotros estamos en el aire porque tenemos la enorme satisfacción... ...que Olimpia Deportes, un clásico en la ciudad de Rosario, nos dé el apoyo... ...siempre allí desde Mendoza 1028, con Gustavo y Walter a la cabeza... ...que también un clásico de la indumentaria nacional... Quizás la empresa, el emprendimiento y indumentaria más famoso, como es y Williams, también nos esté dando una mano, especialmente desde su local de peatonal Córdoba 1060. Y por supuesto, FAS SRL, Brollo Representaciones, y también la presencia de Zunino, Reparaciones, ...en Artículos para el Hogar... ...en la calle Montevideo al 800... ...cuando... ...me encontré con lo que tengo en mis manos... ...que es la guía pugilística del año 1958... ...y comencé... ...a ojearla... ...realmente me... ...me golpeó la nostalgia... ...y por supuesto usted que está del otro lado... ...si peina canas... ...como habitualmente se dice... ...le va a suceder lo mismo... En realidad, esta guía pugilística del año 58... ...si se pudiera hacer en nuestros días... ...con todas las salidas que nos permite la cibernética... ...sería realmente... ...un motivo más de orgullo... ...para el mundo del boxeo. era el, Es el número 26 el que tengo en mis manos. Fíjese, esta guía pugilística tiene... ...tenía, mejor dicho... Corresponsales en el exterior, en los Estados Unidos, era Héctor Méndez, Gilbert Hott en Inglaterra, Juan Carlos Leal en Uruguay, Piero Pini en Italia, Caled Curie en Brasil, Jacobo Bresler en Chile, Manuel Martínez randez en España, Eduardo Pacheco Neira en Perú, y en el interior, por supuesto, en Rosario José Fanelli, Aitor aramburu en Mar del Plata, Julio Nasrala en San Juan, Nasrala, dije bien, Raúl Luciague en Bahía Blanca, Manuel Baino en Córdoba, Nieto Vargas en La Rioja, Bermejo Bermúdez en Mendoza, Bonorino Aguirre en Resistencia, Raúl Williams en Río Cuarto, José Soria en San Luis, Jorge Godoy en Chubut, Juan Alberto Montenegro en Santa Fe y Luis de Pedro en Tucumán. Los directores eran Simón Bronenberg y José Cardona, con la colaboración de Rodolfo Fernández y Raúl Castelli. Mire, uno de los avisos dice así, Alejandro Ami, manager, licencia número 59 de la Dirección Municipal del Deporte de la Ciudad de Buenos Aires, Estadio Norte, Avenida Alberdi, José Ingenieros, teléfono 95239 Rosario, y en el Estadio Luna Park, Bouchard, 465, teléfono 311990 Buenos Aires, República Argentina. Uno va desandando las páginas y se encuentra con algunos nombres, algunos apellidos, realmente importante que escribieron páginas notables del boxeo de Argentina. Mire, ya estaba en el 58 Eduardo Corti, fabricante de los equipos más perfectos de boxeo. Y no olvide que en todos los ring Corti siempre se impone. En esa época estaba en calle Julián Álvarez 1130 Capital Federal. ¡Ay! Nocau Mundial aparece todos los jueves. Había una publicación que se llamaba nocao Mundial. ¿Eh? Y tiene el ranking profesional de Brasil, de Perú, de Uruguay. Mire, en la página 72, el ranking rosarino del 57 decía que en la categoría pluma el campeón era Alfredo boneta El número uno era Pedro Miranda, el 2 Juan Ramallo... El 3, Santosímili. El 4 Juan Carlos Ayala. Y el 5 José Casas. El liviano mandaba Miguel Agüero. Y en medio, mediano, Oscar Pita. Era el campeón. Estaba Tito Ramallo como 1. El 2, era Julio Ocampo. Y el 3, Pedro Almagro. El 4, Oscar Ramírez. Y el 5, el quinto era Héctor Mastrizo. El medio pesado mandaba... Alfredo Benazzi Ay, Paco Bermúdez Y Alfredo Porcio Voy a cortar un poquitito acá Porque llegó mi amigo, llegó su amigo Llegó uno de los periodistas Del pugilismo más importante que tiene el país El analista de sistema El que practica hace 23 años Boxeo El creador del blog Boxeoplaneta.blogspot.com Mi amigo Damián Casino, a quien le digo muy buenas noches En esta edición número 47 ¿Cómo te va, Luis? Bueno, un poquito demorado, pero eh, sí, sí. la alegría inmensa de comenzar este programa número Seguro. 47 de Boxeo Planeta. Eh, te venía escuchando en el auto y, y la verdad que, bueno, eh, sale muy bien el programa, el comienzo de este programa número 47 sí. realmente... Eh, fue un poco diferente porque <risa> Veo que trajiste sí. Material de, de primera calidad ah, esto, pero, ¿pero ¿De qué año es que, Este es el año 58 Me, me atraen mucho la, las cosas antiguas sí. Soy un gran coleccionista de cosas antiguas ¿Mm? Y realmente cuando veo este material Es, es, es, es casi Una joya Te, diría, Luis. te invito, año 1958 Quien lee este aviso Es Damián Casino, ¿cómo dice el aviso? Manager y director técnico Santos Zacarías manager de los profesionales Alberto Javid, Héctor Coria, Luis Roldán, Luciano Ábalos, Miguel Calderón, Florencio Córdoba, Gregorio Gómez, Cipriano Moreira, Pedro Álvarez y Paulo Luna. Club Gimnasia y Esgrima de Lanús, Pringles y Sarmiento, Lanús. ¿Qué, qué cómo se presentaban? Todo? ¿Cómo se presentaban y cómo publicaban este los distintos entrenadores y manager, con la licencia. Además daban el listado de los pugilistas que estaban a su cargo. Eh, a ver, a ver, si está del otro lado Enrique Sánchez. mira escuchate este Enrique. Oscar Casanovas y Víctor Arnoten, manager y directores técnicos. Dirigen a Miguel Agüero, Rubén de la Valle, Horacio Rivero, Silvio Frías. Ellos trabajaban en el gimnasio Luna Park todos los días de 14 a 19. Es, es una joyita y podemos desandar, pero Esto es boxeo del eh, recuerdo, compañero. Nicolás Preciosa y Pedro uh, García. Gimnasio de luna para atienden todos los días de 15 a 19. Nicolás Preciosa. En la misma revista y en la página 169. Club Social y Deportivo Servando bayo Manager Manuel Villarreal. Ayudante José Suárez. Profesionales a su cargo. Agüero, Aguilera, Becerra, Manchineli, Blando, Antonio Buzone, Héctor Liendo. Estaban en San Luis al 4471, el teléfono era el 97840, Rosario, provincia de Santa Fe. Qué joya Luis esto. Realmente, Es bueno, una joyita, eh, no, y hay ranking, hay a, cosas muy ricas a acompañar todo este material sí. también con, con el anecdotario y y bueno, con todo lo que realmente interesa de, del pugilismo de tiempos pasados seguro y, y realmente uno cuando cuando lee <risa> esto te pone la piel de gallina sí. los nombres y los corresponde realmente... escuchaste cuando leía los, los corresponsales de la, de, que tenía esta publicación no sé sí, responsableales son... de Brasil de Estados Unidos para los que estamos en el boxeo Luis son todos nombres conocidos cuando sí. vos me, me hablas de tantos Eh, periodistas que han eh, bueno se han dedicado claro. exclusivamente al boxeo y, y también boxeadores que se han convertido eh, como en el caso de lo que nombrabas recién se han convertido en manager o, o técnicos eh, bueno es toda una sí. familia del boxeo esto uh -huh. eh, esta guía pugilística realmente es eh, muy jugosa muy claro. muy de tener en cuenta para los sucesivos programas louis y después que uno descubre que algunos, una, una publicidad que al, al, al, de la algunos colegas tomaron nombres que fueron éxito en la década del 50 y 60. Por ejemplo, Campeones en el Ring, todos los martes de 20:30, desde las 20:30 por LR3 Radio Belgrano TV. Auspicia la cabalgata deportiva Gillette, Máquinas y hojas Gillette preferidas por los hombres que exigen lo mejor. Ah, no, no, voy a parar un poquito acá porque este después lo seguimos. ¿Cómo no? Yo en un cielo de Jorge Rodrigo Lallena Barrios, que no tiene visa ah. para Estados Unidos. Es decir, la justicia argentina lo permite, pero no la justicia de los Estados Unidos. Bueno, pero me parece y... que en este caso el cambio de, de planes eh, ya está casi confirmado que quien lo va a reemplazar va a ser eh, Lucas Matisse. Uh -huh. Y... Y en verdad que Lucas se lo merece. No es por desprestigiar la carrera de Hiena Barrios, pero me parece que si alguien se tiene que coronar campeón, eh, y sobre todo en la categoría Super Ligero, que es la que ha militado Lucas Matices, sí, sabemos que de que la Hiena Barrios siempre fue eh, un gran boxeador en la categoría Super Pluma, después incursiona un poco en Ligero, pero cuando peleó por el título del mundo eh, frente a Salino popo Freitas lo hizo en Super Pluma. Eh, ...y sabemos de que... ...bueno, Lucas Matisse siempre... Eh, ...se mantuvo en la categoría súper ligero... ...¿qué quiere decir esto? Que el hombre ha trabajado profesionalmente... ...siempre ha dado el peso... ...y realmente después... ...de que fuera robado literalmente... ...en Estados Unidos en sus dos últimas peleas... Eh, ...una frente a Sab Yudá... ...y otra eh, frente al boxeador... ...Devon Alexander... Uh -huh. ...me parece de que esta posibilidad... ...que le brinda Arano Box... ...junto a Golden Boy... ...es más que merecida para el boxeador del Corre. sur argentino, y realmente ojalá tengamos un campeón, eh, en este caso va a ser eh, interino en el Consejo Mundial de Boxeo, eh, frente a un, un duro rival, porque lo demostró, sí. frente a Marcos Chino Maidana. marcos chino eh, El terrible Morales eh, no viene a, a retornar al boxeo después de sus dos años de inactividad mm. eh, en vano. Eh, quiere ser eh, campeón eh, eh, por cuarta vez en, en diferentes en diferentes categorías y, y bueno me parece que se la va a ver jodida frente a, a nuestro compatriota sí, sí. Luis hueso duro de rover ¿eh? se solía decir hace muchísimos tiempo y siempre tiene vigencia este 1958 la publicidad decía lo siguiente carlos irusta manager y director técnico ayudante isaías jiménez Dirige a los siguientes profesionales. Carlos ducay Rubén Mas, Santiago Minelli, Miguel González. Bueno, una cantidad de, de boxeadores de primer nivel de aquella época. Gimnasio Luna Park. ¿Sabía usted que Carlos Cirusta era... Padre, ¿eh? ¿Eh? Estamos refiriéndonos a Carlos Cirusta padre. Claro. El, el papá de Carlito Cirusta, el, el hombre que bueno que dirige la revista Rinsay. Exactamente. Ringside. Y que también tiene su programa los domingos por la noche sí, en, en la red AM. Eh, Rinsay en el aire también. Y, y bueno, realmente... Por eso sangre, ¿eh? Sangre de boxeo, Sangre Y corre, boxeo, otra cosa ¿eh? no hay, ¿eh? Sí, ¿Qué, no, qué joyita no es, que es es todo? una joyita realmente, después están los rankings ahí aparece Luis Federico Thompson Uf, este, la época de, de, de donde se publicaba no quién tenía la dirección técnica de las grandes figuras y mira fíjate, Estadio Caupolicán en Santiago de Chile, su promotor Diógenes de la Fuente adhiere a Guía Pugilística 1958, verdadera propulsora del boxeo de Latinoamérica ¿Eh? mira si se diera esto ahora Programa número 47, Boxeo en el Recuerdo. Boxeo en el Recuerdo. ¿eh? Bueno, seguimos con, con Boxeo Planeta. Sí, Le eh. vamos a dejar a, a los oyentes eh, las vías de comunicación. Claro. Y y bueno, vamos a hacer un poquito de, de, de promo de nuestro blog. Porque queremos que sigan entrando y se sí. sigan informando a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com O tenés la posibilidad también, por supuesto, de entrar en, a través de la web en www.radiogranrosario.com.ar También existe la posibilidad de cualquier parte del planeta que te encuentres de escuchar en vivo eh, de la voz de Luis parpacel y Damián Casino esto que es Boxeo Planeta desde Rosario, Santa Fe, República Argentina eh, por la 88.9 Radio Gran Rosario. En el aire nos pone y... De manera inmejorable, siempre lo decimos, un, un joven profesional como es Aníbal, aquí en el 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina, el saludo enorme para toda la audiencia a nivel local, nacional e internacional, que sabemos que es mucha. ¿Querés que desandemos lo que sucedió el fin de semana para después pasar habitualmente a lo que es... En lo que viene, no sin antes recordarte que vos participás de la consigna del Obsequio Gentileza de Olimpia Deportes y de Thompson y William que viene con una camisita de primera y está en plena liquidación el señor Aristides, Bustos, eh, Aristides de Bruno está poniendo sobre el tapete los mejores precios en todos los productos al 424-26-79 Siempre te hace un puntito más Sí, Aristides. siempre, Aristides Bruno sí, es así, bueno, es un hombre que Por algo vende lo que vende, es un auténtico profesional de la venta. Sí, ¿Eh? por sobre todas las cosas me parece que también sí. hace una amistad con los clientes, que eso eh, lo hace diferente a la hora de atender a, a la gente que se acerca a Thompson y Williams. Por supuesto que sí. Bueno, Luis, como vos bien decías, eh, tuvimos boxeo el viernes uh -huh. y tuvimos también la oportunidad de, de ver eh, televisado, boxeo el día sábado. Eh, el día viernes, eh, en un gran combate. Yo en el blog a, a, había mencionado algo de esto, me parecía una gran pelea que se iba a dar, eh, pensé que iba a ser un, un poquito más pareja Ajá. entre, bueno, Sergio Sanders y Alejandro el flaco Faliga, Faliga. Sí. Sí. Eh, realmente hicieron una gran contienda uh -huh. eh, lo veo bien a Sanders, eh, después, de, después de aquel combate frente al chacarero Hayland Sí. que dejó una gran imagen y que sí. se viera perjudicado sí. por, por estos fallos localistas. Es como que dio un salto de calidad. Me parece que sí, me parece que ya venía, yo tuve la oportunidad de verlo eh, frente a Ulises López y no había dejado una, o sea, me parecía de que faltaba mejorar algunos aspectos técnicos y que ahora eh, se notaron en eh, eh, eh, combinaciones mucho más este camina muy bien el ring eh, lo vi trabajar con golpes ascendentes muy completo, sí. muy muy tranquilo muy, muy mesurado uh -huh. eh, se acercaba y conectaba con, con justeza en sus golpes eh, bien afirmado bien suelto de, de, de manos uh -huh. y bueno el flaco Falliga me parece que lo subestimó a Sander ¿eh? me parece que vamos a compartir Y se sorprendió realmente por la reacción que tuvo. Tuvo ¿no? la oportunidad sí. de tenerlo por el suelo a, a Sanders, que se vio tocado por una una derecha eh, hacia... Sí. encontró mal parado. Si bien el golpe existió, eh, claro. fue sobre, sobre la zona del oído, eh, digamos, izquierdo, uh -huh. pero me parece que también Sanders estaba mal parado y lo conmovió. Bueno, eh, existió la cuenta muy bien eh, por el árbitro, Pero Sanders, a partir de ahí, comenzó a trabajar eh, ya más eh, tomando el centro del ring, no dejando a, a Falliga, que que bueno que le presentara pelea, eh, tomaba el centro del ring, batallaba, tiraba sus golpes, caminaba, sí. y cuando Falliga quería replicar, eh, se encontraba con un Sanders eh, afirmado en su guardia, sí. impenetrable lo vi, Luis. Yo vi tres aspectos que son fundamentales para, para un deportista. Cuando se está física psíquica y boxísticamente bien eh, las posibilidades de ganar con claridad eh, son muchas y esto es lo que demostró Sergio Sanders y lo que resalta su victoria es la evolución que tuvo ante un adversario realmente de fuste de equivalencia está eso es lo que consolida realmente un Sergio Sanders con expectativa de seguir en esta línea me parece que lanzó manos eh, importantes y Buenas combinaciones, y como bien dice Damián Casino, desorientó esto Faliga que me parece que algo, hubo algo de subestimación y después cuando quiso revertir eh, ya era un poquito tarde. Además, no es la primera vez que no cierra un combate por la vía rápida luego de derribar a su contrincante. Bueno, eso será trabajo de rincón, será trabajo de mucho gimnasio y de establecer eh, cuando realiza los golpes de poder eh, en qué momentos, ¿no?, para poder este, ganar de manera definitiva por la vía rápida. Es la tercera vez que le pasa que no puede revertir eso de rival a su rival y llevarse la pelea para su cosecha. Las tarjetas eh, fueron 92-98, 93-96 y 93-96 todas a favor de Sergio Sanders que se hizo acreedor del título OMB Latino Interino uh -huh. Super Welder pero que tendrá que refrendar seguramente... Ante Javier La Bestia Maciel, quien peleó el día sábado Así eh, por el título eh, Super Welter, uh -huh. pero en este caso eh, no interino, digamos, el, no interino. el propio. Y que, que bueno, eh, tendrán que pelear, eh, no sé, ponerse de acuerdo los eh, diferentes managers para, para que salga un campeón, porque si no también me parece que se pierde un poco de seriedad el eh, viernes disputando un título y el sábado el disputando sábado. mismo el título sí. en bueno en categoría de super welt lo vi bien eh, bueno ya entrando me dio el pie para que entremos en, en lo que fue el sábado uh -huh. eh, javier la bestia maciel enfrentó eh, a un boxeador que no le presentó prácticamente batalla eh, fue un, un claro triunfo frente al brasileño de oliveira uh -huh. y que uh -huh. bueno eh mano... está sí sí, sí. Es una mano eh, eh, lo que primero quiero referenciar es que Javier Maciel baja a categoría de superwelter por un pedido exclusivo de Mario Margocián eh que lo vio bueno, estaba haciendo un buen trabajo en categoría mediano, sí. pero veía que todavía se lo podía poner un, un, poquito, un más, poquito más eh y le pidió al cuerpo técnico Si podían hacer el esfuerzo de bajar a categoría Super Welter, que por ahí eh, había más y existen posibilidades de que pelee por algún título del mundo, si es que uh -huh. eh, se enfrenta con Sergio Sander y sale airoso de ese combate, existe la posibilidad eh, viable para Javier La Bestia Maciel de que esté... Eh, próximamente combatiendo por algún título del mundo Fueron las declaraciones posteriores el combate En que Maciel le ganara al brasileño Oliveira Y que, bueno, Margo Cian dice que tiene una posibilidad eh, En los Estados Unidos para Maciel Ojalá se dé, ojalá también eh, Sergio Sander pueda hacer lo suyo y, y que se dé un gran combate Estas rivalidades son las que le permiten al boxeador argentino Hacer un gran papel un cuando gran va papel. al exterior. Seguro. Y no que le traigan estos boxeadores como le trajeron a Diego... Sin equivalencia. Claro. Sin equivalencia, lo que, lo que siempre pregonamos aquí en Boxeo Planeta, Luis... Eh, que exista la posibilidad de que el boxeador argentino se fue de la primera claro. de del primer nivel porque si no cuando vamos a pelear por un título del mundo y te encontrás con la realidad de un verdadero campeón ahí eh, vienen lasciones de algo los fracasos para traer el sí. título para okay. para nuestro país por supuesto que uno no desconoce en absoluto que a los boxeadores hay que llevarlo despacito estamos totalmente de acuerdo, hay que elegir los rivales, hay que marcar los tiempos hay que tener un plan, una estrategia pero cuando es este muy frecuente esto de llevarle rivales que no le permiten crecer boxísticamente además psicológicamente cuando llega la verdad este advierten que en lugar de progresar estuvieron como quien dice nadando siempre en el mismo lugar no ¿Ah? coincido totalmente con lo que vos eh, decís Luis eh, en este caso Javier Maciel le eh, No tuvo prácticamente ni que transpirar eh, le ganó por, por nocao en el primer asalto al brasileño jonathan oliveira y realmente eh, si bien los golpes existieron fueron de gran factura y sí, eh, sí, sí, de... realmente lo, se lo notó veloz sí. eh, me parece que la categoría de superalter si es que no le cuesta dar eh, la categoría a Maciel me parece es que donde va, más le sí, va a dejar eh, va a ser un, un buen camino en, uh -huh. ese, en esa categoría Eh, también en la misma velada, eh, Diego eh, La Joya Chávez retuvo el título Latino Welter de la Organización Mundial de Boxeo al derrotar por knockout técnico en el noveno round al ecuatoriano Eduardo Flores. Sí. Eh, en la pelea, en la velada, disputada en el club Vélez Árfil. Eh, la Joya Chávez, quien había acusado en la balanza 66,5 kilos, 500, Eh, realmente Luis le propinó un castigo, me parece a mí innecesario, innecesario. Eh, innecesario. lo del rincón, nefasto sí. me parece sí. que el árbitro eh, estuvo más que acertado en detener eh, ese combate realmente desigual eh, me parece totalmente desigual lo, de, lo del rincón, yo no sé, que pretendía alguna mano salvadora no eh, no tienen una, la experiencia necesaria para realmente o sea, ver el castigo, la superioridad del boxeador argentino eh, Diego Chávez, realmente era más que elocuente. Sí, más que elocuente, abrumadora, abrumadora. Y realmente sí. me parece que Flores recibió un castigo que le va a llevar tiempo eh, recuperarse de este, de este duro compromiso. Eh, bueno. Traen eh, gente extranjera, pero muchachos traigamos boxeadores que, que puedan eh, estar a la altura de los boxeadores eh, de primer nivel nacional. Al menos con una cierta cantidad de peleas donde figuren cuatro o cinco boxeadores medianamente conocidos, donde al margen del resultado que hayan obtenido, la referencia sea que presentaron realmente combate eh, que, que sumaría como para ser programados. Me ¿Mm? parece que Jorge Basile, el árbitro eh, principal de la velada sí. desarrollada en el club Les Eh, estuvo muy profesional eh, y realmente eh, cuidó la humanidad del boxeador eh, que es lo que siempre pregonamos eh, uh -huh. los que amamos el boxeo que realmente queremos ver un espectáculo que sea bueno, sí que, que existan golpes que que, que si se si ha, que haya caídas pero eh, con nobleza eh, con noble. que sea eh, en una pelea En equivalencia. en equivalencia, si no, realmente no, no le aporta mucho al boxeo. Equivalencia tiene que ver con seriedad, equivalencia tiene que ver con que el boxeo no se desprestigie, equivalencia tiene que ver con la profesionalidad y por sobre todas las cosas también con el respeto para el eh, hombre que paga su entrada o que se sienta frente al televisor para para poder ver un buen espectáculo. Antes Luis, de irnos a la primera pausa... sí, ¿sí? Eh... Justamente, antes de que nos vayamos a la primer pausa y, y a, a conocer a quienes nos acompañan en, sí. en este emprendimiento que es Boxeo Planeta, te dejo eh, una buena. Se hizo a justicia, Pelechín Caballero ya tiene confirmada la revancha obligatoria que determinó la Asociación Mundial de Boxeo y tendrá que enfrentar en un plazo de 120 días al boxeador argentino Jonathan Barros, eh, Muy después bien. de que se viera perjudicado eh, en un fallo sí. diría que no fue ni localista no, fue vergonzoso, sí, vergonzoso. Fue me parece que eh, había sido muy superado sí. Jonathan Barros arriba del entarimado uh -huh. y realmente Pelechín Caballero bueno, eh, ya arrancó con los entrenamientos en Panamá para luego trasladarse a Las Vegas, Nevada, Estados Unidos para terminar su preparación eh, esta vez no quiere dejar dudas Dice que se lo quiere llevar puesto eh, Le quiere ganar por knockout a Jonathan Barros Ojalá el argentino esté a la altura de los acontecimientos sí. Y que el título sea refrendado por el boxeador eh, Bueno, oriundo de la, de la provincia de Mendoza Exacto. Y que realmente el título quede aquí en la República Argentina eh, Lo que me parece realmente serio Es el hecho de que se dé esta revancha Es lo que esperábamos ¿eh? Vamos a ir a la primera pausa de que es Boxeo Planeta, aquí en la 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, eh, diciendo lo siguiente, en el año 1958, en la guía pugilística decía lo siguiente, en uno de los avisos, Francisco Paco Bermúdez, manager y director técnico, gimnasio Mocoroa, Boxing Club, Estrada y 9 de Julio. Secretaría San Luis 33, teléfono 17, 338 Mendoza, director técnico del equipo campeón al Panamericano de México en el 55 y entre los profesionales, señores de pie, Paco Bermúdez tenía nada más y nada menos que a Cirilo Gil, Raúl Vargas, Daniel Tovares, Luis Toledo, Francisco Sotelo, Oscar Salinas, Horacio Moyano, Elvio Heredia, Guillermo Cano y hasta hay una lista también muy rica, muy sabrosa de aquellos boxeadores aficionados como Francisco Gellabert, triple campeón argentino y representante olímpico en Melbourne, Nicolino Loche, Antonio Sosa, Juan Carlos Lima, Ricardo Nievas, Carlos Medina, Tito Valdés, Ramón Salazar y Carlos Alday. Esto es Boxeo Planeta. Vamos a la primera pausa. Nos lleva a ella simplemente un profesional de primera. Aníbal. lloviza e frío me aliento en paña el vidrio azul del viejo bar no me pregunten si hace mucho que la espero un café que ya está frío y hace varios ceniceros ceniceros aunque sé que nunca llega Siempre que llueve voy corriendo hasta el café Y solo cuento con la compañía de un gato Que el cordón de mi zapato lo destroza con un placer Café, la humedad, villar Sábado con trampas, que linda función Yo solamente necesito Agradecerte la enseñanza de tus noches Que me alejan de la muerte Café, la humedad, pillar y reunión Sábado con trampas, que linda función Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería Son 30 abriles ya cansados de soñar Por eso vuelvo a la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y vos acá Ya son pocos los amigos que me quedan Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos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 Gracias, Aníbal. Continuamos en esto que es Boxeo Planeta y bueno, por supuesto, seguimos charlando y dialogando acerca de, de esta joyita, ¿no? Que tiene 52 años con una información de boxeo a nivel internacional realmente extraordinaria, inclusive si usted adviera, ¿no? la carita de, de, de, de mocoso de, de Juan Carlos Tito Lecture cuando comenzaba ya en el año 57. En esos momentos, Juan Morales era el matchmaker de Luna Park, a quien se felicitaba por la gran temporada del año 1957. Damián. Bueno, Luis, eh, hubo boxeo mexicano también el fin de semana pasado, uh -huh. eh, y realmente, bueno, eh, Ana María Torres venció... En la noche del sábado a la tijuanense, eh, Jackie Nava, por decisión unanime y se adjudicó el cinturón diamante del Consejo Mundial de Boxeo en el combate estelar de, de la cartelaria de denominada Cuentas Pendientes, presentada por Sanfer Promotion y HG Boxing. Eh, gran combate eh, hicieron estas chicas... Eh, Jackie Nava peleó con la Tigresa Cuña, gran boxeadora gran boso, mexicana. Sí. Eh, realmente hicieron un combate muy aguerrido. Sí, sí, sí. eh, yo siempre digo que hay boxeadoras, hay chicas que pelean como, como varones. Y realmente me parece que bueno Ana María Torres y, y Jackie Nava cuando uno... Veía pasajes del combate Porque no tuve la oportunidad de verlo completo uh -huh. Pero sí, los mejores momentos Realmente, como digo A veces de, de boxeadoras argentinas Parecen eh, hombres peleando salvando las distancias, Seguro. pero realmente los conocimientos uh -huh. y los aspectos técnicos que despliegan en el entarimado realmente son dignos de boxeadores eh, masculinos. Uh -huh. Y, bueno, hacen a la profesionalidad. Seguro. En este caso, bueno, eh, Torres puso las cosas en su, en su lugar y le ganó, eh, tras 12 tras 10 asaltos, a la tijuanense Jackie Nava. Eh, también va a haber boxeo eh mexicano y siempre hacemos este mm. este toque mexicano aquí en Boxeo Planeta en esta edición número 47 porque realmente vemos que en el blog en el www.boxeoplaneta.blogspot.com entra mucho mucha gente mexicana. Mucha gente ¿no? mexicana. Realmente uno sí eh, sabe eh, que el boxeo mexicano bueno, es de lo de lo más grande que hubo Eh, que hubo, que hay, que, que hay y que nosotros creemos que seguirá siendo de esta manera. Yo creo que también ¿no? que sí, pero claro, uno cuando dice tijuanense y bueno, sabe que hay nombres que, que han dejado mella, sí, eh, sí, Margarito, sí, sí. Erick Morales... Eh, Figuras bueno, rutilantes realmente. Seguramente, ¿no? y realmente, bueno, este sábado 6 de agosto en el gimnasio municipal de Navojoa, México... Eh, aparecerá eh, como retador eh, El bonaerense Carlos eh, Tortita Farías eh. uh -huh. El argentino estará combatiendo en, en México Farías que va a ir con un Palmares de 12-3-1 Un knockout Monarca, OMB Latino super mosca Enfrentará al titular NAF de la categoría El mexicano José eh, Yugar Salgado eh, Me comentaba Me dice Aníbal que bueno tenemos la posibilidad de dialogar con el boxeador uruguayo, eh, Noé Tulio González. Eh, ¿Cómo te va, Noé? Damián Casino, de Boxeo Planeta, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, gracias por, por llamar y bueno, eh, bueno una, una alegría de estar eh, comunicado con ustedes. Noé, te saluda Luis Parpaceli y si para vos es una gratitud que nosotros te llamemos, Nosotros te tenemos que decir gracias a vos, porque realmente has ido consolidándote como una figura realmente de prestigio en el boxeo, que hace quedar muy bien al Uruguay y por supuesto sí. eh, también a la ciudad de Rosario, que te ha cobijado Ajá. durante tanto tiempo. Así que bueno, sí. la gratitud también es nuestra, porque te vemos realmente como una figura muy, pero muy importante en el mundo del boxeo. Bueno, gracias, gracias por llamar y bueno, yo ah, como siempre... Eh atento a, a, a la llamada de, de ustedes y de toda la gente que se llama Noé, ¿qué te está deparando el futuro? ¿Vas a pelear nuevamente en Estados Unidos? Sí, por lo que me dijeron, sí eh, estaría peleando el 17 de septiembre en Estados Unidos así que ya dentro de unos días estoy viajando para allá para hacer lo último, la última preparación allá eh, con el equipo de Maravilla Martínez, así que bueno Eh, esperando el llamado para, para, para ir a combatir ¿el rival eh, elegido sería Craig McEwan? Eh, fue lo que me dijeron si, si agarraría la propuesta estaría defendiendo yo el, el título del consejo de plata que tengo en super mediano eh, esto, eh, si, si agarra lo, la propuesta que le van a hacer eh, sería eso el rival Si no, sería otro rival que no sé cuál sería... ...y estaría peleando a ocho rounds... ...pero como para mantener la, la actividad... ...para no estar bien tanto tiempo parado sería. Si fuera eh, Maquewan... Eh, ...Noem me parece que sería un gran combate... Eh, sí. ...hizo una gran pelea en Estados Unidos... ...frente a Andy Lee... ...no sé si tuviste la posibilidad de verlo. Eh, sí, la vi, fue la pelea del semifondo... con ...que hizo Maravilla Martínez con Chichiru. ajá Claro, realmente... bueno es un boxeador que va para adelante eh, sí. aguerrido y realmente, bueno, su récord lo dice porque tiene 20 combates eh, sí, es sí. solamente una derrota frente al mencionado Andy Lee y 10 nocavos en su haber es un boxeador que, sí, sí, sí. que me parece que estaría a la altura de los acontecimientos para disputar, eh, bueno, el título supermediano bueno. eh, Consejo Mundial de Boxeo eh, plata que tenés vos, eh, ¿no es? Sí, sí, sí, para mí sería una una muy buena prueba, así que ya pasando esa prueba eh, eh, no, estaríamos eh, como quien dice ya esperando una chance eh, eh, a primer nivel sería ¿no? con con con rivales de de muy buen nivel, así que él él lo sería y sería una prueba muy muy dura, así que ya pasando eso estaríamos sí. eh, apuntando a algo mucho mejor, así que eh, para mí es, es una alegría tremenda, aparte estaría peleando en el NGN en Las Vegas, así que eso eso es otro otro orgullo más uh -huh. estar en, en, como quien dice en la metaca del boxo así que para mí es algo es algo muy importante te sentís muy cómodo con el equipo de sergio maravilla martínez es así o no no es eh, sí bastante bien eh, porque qué la gente sabe cómo es este como este deporte que, que Uno nunca termina de aprender Y uh -huh. con gente nueva Como como sería eh, Pablo Sarmiento Y Maravilla Martínez Y toda la gente que está ahí en el equipo eh, Uno Sigue aprendiendo No no no se queda con lo que sabe Así que eh, a medida que va pasando el tiempo Voy, voy aprendiendo y aplicando Cosas nuevas Así que me, para mí me, me sirve eh, así, que, así que Cómodo me siento Lo que Lo que en realidad eh, yo ya me había acostumbrado sería trabajar con acá con Iván protti y Gastón Amión en, en el gimnasio de ellos y bueno cuando uno ya ya se acostumbra claro. a un trabajo le cuesta un poco eh, cambiar todo eso uh -huh. aparte aparte en el en el en el estilo de boxeo que tenía yo que ya hace más de 10 años que lo que lo llevó a cabo cambiarlo de un día para el otro es mucho más complicado también, así que bueno la intención de, de ello es, es lo que bien. la intención de ello es que vos me, me parece que tires más cantidad de golpes que estés más suelto, tu estilo siempre sí, ha sido sí. de menor a mayor eh, y, y bueno, tirando sí. golpes de gran potencia, quizás no, no en tanto en tanta cantidad y velocidad, que es lo que me parece que te están pidiendo De que vos hagas para, para estar eh, bueno, en, en el primer nivel allá, eh, parece que hay que tirar gran cantidad de golpes y no no ha sido tu estilo, los que te conocemos siempre sabemos de que ha sido de menor a mayor y que, sí, que bueno, me parece que ahora lo que te quieren incorporar es un poco eso, ¿no es cierto? Sí, no, no, por supuesto y, y vamos a lo que es, eso es lo, es lo que en realidad mucho no me convence porque al tirar tantos golpes pierdo efectividad y puntería que eso fue lo que yo vi claro. eh, que re por ejemplo, por decir de los 60 golpes que tiré, erré la mitad así que eso es lo que mucho no me gusta porque yo antes, por ejemplo, tiraba 20 golpes y conectaba 16 o 17 golpes uh -huh. así que eso, eso es lo que más o menos mucho no me convence, pero yo calculo que eh... No sé, le voy a dar tiempo, como se dice, tiempo al tiempo, a ver si claro. y veo el progreso. ¿Y qué resultado? Si no, directamente seguiré con el, con el estilo mío, porque ya a esta altura, como quien dice, a esta altura del partido, como para cambiar así tan repentino, es medio medio complicado. Sí, así. porque me parece que quedás, sí, que quedás sí. en el medio... Y, y por ahí no, no haces ni una cosa ni la otra y realmente, bueno, pero yo pienso que vos te vas a dar cuenta en, en las próximas peleas que es lo que más te, te conviene, ¿no es? Sí, no, no, por supuesto. Es eh, eh, una de esas como que la que te decía y otra que, bueno, eh, al tirar mucho golpe como que quedo medio desmantelado y bueno. Claro. Eh, pasa lo que me pasó en la, en la última pelea que, que en el quinto round me agarraron de contra y bueno me invocó la en la pera por suerte estaba bien físicamente y pude aguantar eso y, y las otras manos que me metió pero pero qué necesidad de de, de, de recibir un golpe que que yo antes eh, no lo no lo recibía por ejemplo porque son en todas las peleas que hice habré recibido algún golpe que otro pero no tan tan tan meto y, y tan desguarnecido como quien dice así que no no eso mucho no me no me, no me convence pero bueno le voy a dar eh, le voy a dar un tiempito más a ver qué a ver qué pasa a ver si, si se nota el cambio y bueno después hoy después verremos lo que importa que... claro lo que importa no es que vos esté a través del diálogo puedas expresarles dónde te sentís mejor ¿eh? y lo hagas este porque el que sube al cuadrilátero, el que pone la humanidad, el que expone la humanidad sos vos, y son tantos sí, sí. años de sacrificio, no es que no hay que tirarlos por la ventana, así que a no, través del sí, diálogo sí. Eh, las cosas se pueden solucionar y llegar a un punto justo sí, sí. de equilibrio donde vos te sientas cómodo y ahí podré expresar sí. boxísticamente todo lo que vos tenés como bagaje Sí, sí, sí. sí no, no, como no eh, eso en realidad sería así, no pero bueno Eh, es cuestión de, de hablarlos, sentarme a hablar con ellos y bueno, ellos verán la mejor forma o si no, bueno, seguiré trabajando con, con el equipo que, que, que tengo hasta ahora, que he tenido hasta último momento, así que bueno. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa está bien. bueno Noé, la, la intención de Boxeo Planeta aquí de Rosario, Provincia sí. de Santa Fe tener eh, eh, tus próximos pasos en el boxeo y realmente queremos que sepas que desde Rosario te vamos a estar apoyando en todos tus eh, próximos emprendimientos y, y tus próximos peleas gracias por estar Noé bueno, mi, mi gracias gracias por llamar y bueno, un, un, un saludo grande a la, a la audiencia y bueno, gracias eh, Siempre a disposición. De, de Bueno, el respeto grande para toda tu gente, para la gente que te quiere, para tu familia, cuídate mucho bueno, y por supuesto el, el, el triunfo es tuyo porque hiciste mucho sacrificio y nosotros haremos, como dijo Damián, toda la fuerza que haga posible. ¿eh? Bueno, gracias, eso es, lo, eso es lo que más me, me interesa también, saber que la gente está detrás de la pantalla o, o escuchando la radio o lo que sea haciendo fuerza para para que a mí me vaya bien y eso me da me da mucha fuerza también. Vos pues te lo ganaste. El sí, cariño grande lo... ha sido Noé bien. Tulio González, ¿eh? el carbonero, un oriental que se merece de todo corazón que le vaya bien en el boxeo. Bueno, eh, gracias Aníbal Un eh, eh, eh, orgullo de a... tenerlo a, a, a Noé eh, en, así este, es. en este programa oh, Número 47 Y realmente eh, Como siempre decimos eh, Este espacio creado por Luis Parpaceli Y Damián Casino eh, Aquí desde la uh -huh. 88.9 ¿no? Radio Gran Rosario Es para que eh, estemos apoyando A todos los boxeadores eh, A nivel local realmente Porque uno uh -huh. eh, trata siempre De que los boxeadores de nuestra ciudad eh, Trasciendan Y, y realmente trasciendan a nivel nacional sí, sí, sí, y, sí. y en el caso de Noé Tulio González de Sebastián Airon Luján a nivel internacional me parece que están dejando muy bien parada a la ciudad sin duda. a Noé lo tratamos como, como de esta ciudad sabemos que es uruguayo pero que ha estado radicado siempre aquí en la ciudad, de Rosario. En la ciudad de Rosario lo, Rosario. Ha, sí. eh, lo ha hecho eh, Lito Muller Y, y hoy por hoy bueno está colaborando Iván protti y Yo, la gente seguro. de Sergio Maravilla Martínez pero quien lo Yo, hizo y, y no podemos dejar de mencionarlo y decir las cosas como son eh, fue Lito Muller claro, a quien le debemos una entrevista de todo un programa, quiero destacar lo siguiente desde el punto de vista periodístico todos aquellos que tengan la posibilidad de escuchar Boxeo Planeta donde quiera que esté va a tomar, va a extraer de esta nota algo muy sustancioso ...que fue la sinceridad con que Noé dijo... ...qué es lo que le guste qué es lo que no le gusta... ...y que le va a dar el tiempo que crea conveniente... ...para darse cuenta si le sirve cambiar el estilo... ...después de haber estado acostumbrado... ...a trabajar de otra manera sobre el cuadrilátero... ...él lo dijo clarito, usted lo escuchó... ...60 golpes, marré 30... ...y en alguna oportunidad quedé desmantelado, desguarnecido... ...antes tiraba 20 y metía 16 o 17 manos, realmente importante. ¿Sabés qué pasa, Luis? Que... Eh, estuvo, estuvo sincero, yo quiero felicitarlo sí, sí, no, a Noé. No, no, estuvo muy seguro. sincero, y hizo declaraciones eh, importantes. Pero también tenemos que decir que eh, tirando, Ay. si no tenés la posibilidad de bueno de hacer mella con esos golpes, como dice Noé, uh -huh. eh, y te tenés que ir a los puntos, peleando afuera, eh, te sacan la pelea. Eh, sí, Por claro. no decir, la roban... Pero sí. realmente, bueno, él eh, tuvo la posibilidad de pelear por el título del mundo en Alemania frente a Félix Sturm y me decía en, en, algún, en una entrevista que tuvimos, me decía la, la cantidad que tira Félix Sturm era sorprendente. Eh, y realmente cuando no se logra ganar por knockout o, claro. o desequilibrar al boxeador en la humanidad y poder eh, terminar en, en un knockout técnico y se va a los puntos y bueno, eh, Yo, cuando claro. hay mucha más cantidad de golpes... Eh, también eso eh, queda criterio de los jueces y si realmente eh, existe la posibilidad de que se gane por puntos. Yo entiendo que amílcar Brusa siempre dijo hay que trabajar y mucho, vuelta por vuelta. Hay que tirar una X cantidad para poder tener posibilidades ciertas si vamos a las tarjetas. Sí, pero convencamos pero, que Amilcar Brusa también, también dice eso, pero Monzón claro, no tiraba claro, bueno, cantidad de golpes. Quería Era ir, un estilo bastante parecido claro, al de Noé. Quería ir a ese ejemplo. Solo se puede dar en el lujo de tirar lo que quieren tirar y lo que saben que pueden tirar, aquellos que tienen auténticamente pimienta en los puños. Porque si no pasa como que este muchacho psicológicamente ya puede subir al cuadrilato y perder el combate, porque noción, va a ser lo que le dice el rincón. Claro, pierde la noción claro, de, de su estilo. No le podemos pedir, por ejemplo, a Sebastián Luján que tire menos golpes de lo que tira no. o que vaya a querer ganar por Rocau Sh cuando sabemos de que eh, Sebastián Luján ¿Seguro? es un boxeador que es de cantidad de golpes y que gana las peleas por por devastación. Por demolición, Entonces, claro. seguro. Entonces digo, sí. eh, cambiar los estilos de es medio medio difícil, Es muy Pero, difícil. Bueno, esperemos que salgan bien las cosas para el uruguayo eh, y vamos a dejarle a los oyentes eh, cerrando ya este sí. este gran programa que hemos eh compartido. Con, con Luis Parpaceli, con lo que vendrá, sí, con nostalgia, bueno, lo con, que esta, vendrá. con esta hermosa guía pugilística que trajiste y que te comprometo a que la traigas para el próximo programa. Para y la seguimos este, número... compartiendo sí, con el oyente. Realmente ¿eh? Eh, tiene mucha nostalgia, eh, quiero ver eh, que sigamos mencionando, Bárbaro. por ahí lo vi a Tito Lecture cuando recién sí, comenzaba cosa, en par. 20 y pico de par. Bueno, te comprometo ¿eh? Luis a que la traigas y que la sigamos desarrollando. Vamos eh, a extraer, seguro. Bueno, Erika Farías eh, va por la unificación sí. Este sábado 6 de agosto Ajá. Comodoro Rivadavia, Chubut, 10 rounds Título mundial ligero Consejo mundial de boxeo Erika Farías enfrenta a Anne Sakurato de Estados Unidos Y en la misma velada Se presenta Héctor El Tigre Saldivia Combatiendo con Emilio oh. Julio De Colombia, boxeador que conocen Los rosarinos porque combatió con Sebastián Lo Airo, hemos Luján. visto 10 rounds, categoría Welter, Gastón Bustamante enfrentará a Miguel Villegas 6 rounds, categoría Gallo Alejandra Zamora enfrentará a Mayra Gómez 4 rounds, categoría Super Gallo, Nicolás López combatirá con César Reynoso, 4 rounds, categoría Super Gallo Televisa, Teis Sport día sábado, 6 de agosto desde Comorodo, Rivadavia a partir de las 23 horas ...boxeo de primera... ...a Héctor el Tigre Saldivia... ...lo hemos visto en el Unapar... ...ganando por lo que hago en dos... ¿eh? ...en el estadio Unapar... ...cuando fuimos a compartir aquella velada... ...de Jessica Bob... ...y Omar Andrés Narváez... ...yo lo quiero ver peleando... ¿Eh? ...frente a Sebastián Luján... ...y bueno, vamos a tener que armar la pelea nosotros... Eh, ...Claudio de Zona Norte... ...es el ganador de las gentilezas de Olimpia Deportes... ...y de Thompson y Williams... ...allí de Peatonal Córdoba 1060... ...el abrazo grande para Claudio... ...y por supuesto... El, el orgullo de que nos estés escuchando junto a un montón de, de gente aficionada al boxeo, te tiene saludos en particular ya sé, Enrique Sánchez Aníbal Bosque, Luciano Ploner eh, a, la a, la, a, a la familia que siempre apoya a la familia que siempre apoya bueno, sí, Alma seguro que a José, sí a Alma y a Guadalupe el por supuesto, y, yo también, a mis hijos grande. Agostina Federico ¿eh? a la madre de mis hijos, a Carmen también bueno Luis, cerrando este, este programa número 47 de Boxeo mm -hmm. Planeta eh... Le decimos a los docentes que tienen la posibilidad a partir del día de mañana de escuchar grabado este programa en www.boxeoplaneta.blogspot.com y... eh, Gracias a todos por el apoyo, eh, por dejar eh, los comentarios eh, en nuestro blog. Eh, que sean para seguir cre creciendo. Eh, realmente uno trata de, de ir mejorando uh -huh. tanto en, en el programa radial como también lo que acompaña este emprendimiento que es eh, boxeoplaneta.blogspot.com. Gracias, Luis eh... Parpacelli, por dejarme compartir junto a vos esto. Yo digo, es... digo, digo, digo lo mismo. Digo lo mismo y además he recibido la salutación de más de uno que me dijo, "Buena la nota conmigo, Rafaeli", el colega periodista de Campeones en el Ring de la cadena Eco y por supuesto usted Cuando escuche este programa, imagino que habrá disfrutado de la nota de Noé Tulio González. ¿eh? Nos encontramos el próximo miércoles. Si Dios lo quiere así en la edición número 48 de esto que hemos denominado... Boxeo Planeta.